Vamos a promocionarla. más sobre la nueva canción Dorada Cuenta nuestra historia Es una canción sobre quiénes somos y qué vamos a hacer después Y vamos a cantarla en vivo por primera vez hoy Es el comienzo de un nuevo capítulo para nosotras Para todo el mundo Nos emociona mucho mostrarles lo que sigue Tanto tiempo pasé encerrada sin saber así viví Hoy despierto y me reconozco y puedo ser la que siempre yo fui ¿Eh? ¿Estás bien? Mm, sí. Sí, estoy bien. Empecemos de nuevo. Desde el inicio. Voy Voy uh, Rumi, ¿estás bien? ¿Necesitas agua? Cinco minutos. Vuelvo enseguida.